Vamos a salir a la plaza pública a defender la paz. Vamos a recorrer los municipios apartados y los barrios humildes del país. Con mano tendida y pulso firme. Los colombianos tenemos que dejar tantas heridas, tantas desgarraduras, tantas venganzas y aprender a vivir una Colombia en donde impere la hermandad, la solidaridad y la paz. No queremos vivir de nuestros miedos, sino de nuestras esperanzas. La seguridad duradera en Colombia es la paz. Queremos una Colombia en paz. El posconflicto nos traerá enormes retos a la cual tendremos que anticiparnos, crear nuevas instituciones integrar víctimas y victimarios, desarrollar para maximizar la seguridad ciudadana nuevas estrategias, implementar el uso de las TICs en este nuevo propósito, aumentar las redes de cooperación y el diseño integral de las políticas de seguridad con la participación de todos los estamentos del Estado y las comunidades. Y muchas más cosas tendremos que hacer para que nuestros ciudadanos se sientan seguros y salgan de la epidemia de miedo que se han proliferado en años recientes. Es fundamental, fundamental para el país y para la historia que el Partido Liberal gane las próximas elecciones parlamentarias y elija un presidente liberal. Es mi convicción que el próximo legislativo será un congreso constituyente, un congreso que va a transformar a Colombia en magnitudes que aún no comprendemos. La historia nos convoca para obtener las mayorías parlamentarias y en conjunto con el presidente Santos trabajar para que la paz salga bien, que sea una paz duradera. Tenemos todo disponible para hacer realidad esta oportunidad. Pasamos por un gran momento. Nuevamente las encuestas muestran el Partido Liberal como el partido con el mayor número de simpatizantes. El lunes sale una que les va a gustar muchísimo. Subimos sustancialmente. Hoy Hoy nuestro partido cuenta con las finanzas más sólidas de su historia. Cero deuda y un cómodo superávit para la campaña. Además, Transparencia Internacional ha decretado el Partido Liberal de Lejos como el partido más transparente en Colombia. Somos el único Somos el único en este hemisferio con un certificado de calidad a la altura de una multinacional, hemos ganado 11 de las últimas 16 elecciones atípicas del país. La próxima semana espero poder decirles que Chocó es nuevamente liberal. Naciones Unidas premió a nuestro partido como el partido que más oportunidad le da a la mujer Quedamos de segundos en América Latina y esperamos el próximo año quedar de primeros. Pero por encima de todo, por encima de todo, tenemos el impulso de la historia a nuestro favor. La historia no solo necesita ideas o coyunturas necesita protagonistas para construirla. Hace 25 años, esos protagonistas entendieron que por el bien del país y por el bien del partido tenían que estar por encima de los egos o las rencillas personales. Más allá del sectarismo ideológico, más allá sus vanidades individuales recuerden el partido liberal unido jamás será vencido